a la i r e n o podemos sacar lo que estamos hablando a ver, Pablo Quintero y Springaguerre, de, ¿de qué e s t a b a s hablando? de b á s q u e t d e qué e s t a b a s hablando? de la vida uno de, los, uno de los dos me está mintiendo de la vida de b á s q u e t e s t á todo bien entre ustedes? no hay problema, se están riendo cuando empiece el partido no, nunca hay problema Después, cuando jugamos somos rivales nada más pero no pasa nada no pasa nada, tranquilo bravo este es bravo, bravo defendiendo es muy bravo, es muy probable que te vayas a defender a vos、eh, defiende muy bien、eh, nada,、nah, como dice el penca、eh, acá somos colegas, más allá que somos rivales obviamente cuando、bueno, eh, entremos a la cancha cada cual va a querer ganar, cada cual va a querer hacer la, su, su mejor trabajo posible para su equipo pero acá en el básquet siempre hay, hay código, hay ética y eso es lo más, lo más lindo lo importante seguro más si panique parte la la un de también a este, para. Para la base lo d i g o primero. Ah, sí, seguro. A la base l e d i g o primero con m o o c b a <risa> Eso espero. <risa> y yo me voy de 4 abajo. ¿Alguna me va a pasar, no? Sí, depende, t e n d r í a m o s que ver cómo vienen con el tiro. ¿De 4 o 4 y 5? 4 y 5 rebote, yo. Ah, si te gusta continuar e l rebote, te aceptamos. Soy especialista de eso. Listo, perfecto. Entonces, c á s abrazados. Bueno, ¿cómo llegan? Bien. El mejor momento del, del campeonato, ¿no? Sí, creo que, que llegamos muy bien, de la mejor manera.、Eh, el equipo está completo, así que es importante para que. Cómo estás de la lesión y, y cómo llegan ustedes, la baja del t e a también es un a es un golpe duro, ¿no? Sí, sí, la verdad que el hecho de que no c o n t a r con Donald los dos primeros partidos para nosotros es obviamente que es una baja importantísima por, por todo lo que le, le, le da y le genera al equipo, ¿no, Donald?、Eh, yo no estoy todavía al cien ciento por de la lesión, superándome mucho mejor, sí, espero e s poder e r p o mañana estar, aunque sean algunos minutos,、eh, pero bueno. Y suplir las ausencias, hemos, hemos dado un paso adelante y, y no nos vamos a e x c u s a r en lo que tenemos y lo que no tenemos, sino que vamos a salir a competir en, en la final. Penca, serie larga, serie corta, ¿cómo la ves?、Eh, creo que va a ser muy dura,、eh, esperemos que vaya mejor a nosotros.、Eh, no sé si va a ser largo o corto, pero bueno, lo más importante es que tratamos de hacer las cosas lo mejor posible para poder conseguir l p o Pablo, gracias por la onda, como siempre, gracias a Penca también, es lo mejor para esta final. Ojalá que se a l a r g a Ojalá, sí, ojalá para, para que la gente pueda disfrutar. Para nosotros, no tanto porque ya es larguísima la, la temporada. <risa> pero La serie a 14 partidos. <risa> no, basta, basta, yo está. Yo está. Basta, pero, pero sí, sí. Ojalá, ojalá se a l a r g a para que la gente pueda disfrutar y, y nosotros también dentro de la cancha. nos p u e d e n a final no se j u e g a todos los días. Sí, no, sí, no, sí, no, ahí está, perfecto,、claro. gracias. ¿eh? Bueno, ahí se va, ya me lo llevan acá.